Bueno, me pareció muy importante que hubiera iniciado su discurso marcando una,、eh, un fuerte apoyo a algo que, como bien lo dijo él, pareciera que ya estaba saldada en la sociedad argentina y, y en la sociedad vietnamense, que, bueno, de la cual participamos, que era、eh, la férrea defensa de la democracia, de, lo, de, las, de las formas de, de, de consensuar,、eh, de. Digamos, de, de, de la forma de que entre todos los, los espacios políticos que hoy estamos en el Consejo Deliberante podamos confluir en lo que finalmente debiera ser nuestro único objetivo, que es mejorar la vida de los y las vietmenses. Eso、eh, me parece muy importante.、Eh, entendíamos antes de que ya eso estaba cubierto, parece que no lo está. Estamos sufriendo muchísima violencia institucional en、eh, los distintos、eh, sectores de, de la vida. De nuestra comunidad、eh, por parte del gobierno nacional, y eso a mí lo que más me preocupa es que, si, si como en el caso del intendente, no lo marca firmemente, pueda llegar incluso a, a, a tomarse como una aprobación para que lo trabajemos todos, o sea, que todos nos maltratemos entre nosotros, porque total nuestra máxima autoridad lo hace.、Eh, así que realmente celebro que. Que, que lo haya marcado como un ítem muy importante, más allá de después este, marcar cuáles son los objetivos para, para este año de, de, de gestión, objetivos este, que por ahí uno los ve como este, muy ambiciosos, pero que a cada uno le ha ido marcando también la, la forma de concreción. Así que me pareció muy importante. Objetivos, él fue justamente detallando cada una de las áreas de gobierno que te haya llamado más la atención o que esperes con más ansias a ver si se puede concretar. Bueno, creo que la parte del mejoramiento en todo lo que tiene que ver con la red vial este,、eh, impacta directamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.、Eh, Municipio es aquel ámbito en el cual uno abre la puerta de su casa y enseguida se lo encuentra. Y este, manifestar, como dijo, que en el barrio Álvarez Guerrero los chicos ni siquiera pueden ir secos a, a la escuela. Este, me parece que una, una de las cuestiones más importantes fue la creación de un área específica para que este, se trabajen los temas viales. ¿Qué significa eso? Que haya una persona a las 24 horas del día viendo cuáles son las falencias y trabajando para solucionarlas.